En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar Alonso. El programa que madruga contigo. Son las nueve en de la mañana. Damos la bienvenida a los que se incorporan al programa La Glorieta de este miércoles 22 de marzo. Hoy tendremos cielos despejados y unas máximas en torno a los 21 grados. El termómetro de TELCH indica en estos momentos 12,9 grados de temperatura. Hoy es el Día Mundial del Agua, un bien escaso que ha enfrentado agricultores y regantes con el Gobierno de Sánchez, por la decisión de la ministra de Transición Ecológica de cerrar el grifo del trasvase Tajo Segura de forma gradual para el sureste del Levante español. Precisamente hoy el Gobierno valenciano saldrá en defensa de esta infraestructura al acudir al Tribunal Supremo para intentar frenar este recorte. Pero el haber rechazado Chimo Puig la oportunidad de un pacto con los gobiernos de Murcia, Andalucía o la Diputación Provincial para fijar esa estrategia común pone de manifiesto su poca capacidad o su falta de interés por defender el futuro del Camp Delch. Pues esa será la noticia de portada. El presidente del Consejo, Chimo Puig, interpone hoy en el Tribunal Supremo el contencioso administrativo contra el Gobierno de Sánchez por el incremento del caudal ecológico del Tajo, aprobado de forma, dice, arbitraria y sin ningún criterio técnico. Con este recurso solicitará la suspensión cautelar de estos caudales ecológicos. La Consellería de Educación ha autorizado los sobrecostes de más de 5 millones de euros en los precios de tres proyectos incluidos en el plan edificante para que puedan salir a concurso a licitación. Se trata del Centro de Educación Especial Virgen de la Luz, el nuevo colegio Les Arrels y el gimnasio del Colegio López Orozco. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Ilche ha hecho balance, ha gestado un centenar de empresas innovadoras en sus primeros 15 años de vida. En este tiempo ha generado más de 300 puestos de trabajo de alta cualificación. Así lo aseguraron ayer sus responsables. En el futuro crearán una sede en cada uno de los campos de esta universidad. La Calahorra acoge esta tarde y mañana jueves un ciclo de conferencias dedicadas a la obra y figura del pintor valenciano Joaquín Sorolla, por el Año Sorolla, con motivo de la conmemoración del centenario de su fallecimiento. Sebastián Becaccece ya es nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. El técnico argentino cuenta con toda la confianza del propietario Cristian Bragarnik, ha firmado por esta y otra temporada más, por lo que será el encargado de liderar el proyecto en Segunda División. Informativos en TeleElche Radio Marca. Pues cuando pasan cuatro minutos de las 9 de la mañana comenzamos con esa noticia de portada. Hoy está previsto que el Gobierno valenciano presente ante el Supremo ese contencioso administrativo contra el Real Decreto del Gobierno de Sánchez para evitar el recorte del trasvase Tajo Segura. En el recurso se va a pedir al alto tribunal que suspenda de forma cautelar los incrementos de los caudales ecológicos del Tajo, aprobados por el Gobierno, porque consideran que se han fijado de forma arbitraria y sin criterios técnicos. Así se lo comunicó el presidente del Consejo, Chimo Puig, ayer a los regantes en la reunión mantenida en el Palau de la Generalitat, a la que asistió, el presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer, quien ha señalado la importancia de contar con todos los apoyos posibles de los gobiernos autonómicos para frenar este atropello. Según las sentencias que a tanto alude nuestra querida ministra, eh, que lo único que dicen es que hay que marcar un caudal ecológico y nosotros insistimos en que ese caudal ecológico Eh, ...sigue siendo el correcto, 6 metros cúbicos por segundo... ...pero además ha hablado con muchos informes técnicos... ...con lo cual nosotros vamos a seguir defendiendo... Eh, ...que sigan siendo seis metros cúbicos por segundo... ...la Generalitat da por buenos siete... ...bienvenido sea también que la Generalitat nos apoye... ...y que insistamos entre todos y que consigamos entre todos... ...paralizar esta barbaridad... ...pero desde luego que yo creo que vamos a tener que seguir trabajando... Todas las administraciones, eh, estoy seguro que también, eh, y además nos lo han informado, la Diputación de Alicante va a presentar recurso eh, el gobierno murciano también lo va a hacer, el gobierno regional de, de la comunidad autónoma andaluza también lo va a hacer, con lo cual yo creo que entre todos tenemos que conseguir paralizar, como he dicho, esta barbaridad. Pues en el Día Mundial del Agua, el presidente de Asaja ha reclamado agua. ...y los trasvases que el gobierno de Sánchez recorta... ...y advierte que sin agua... ...los agricultores no podrán seguir alimentando... ...a este país, José Vicente Andréu. Sin agua no podremos seguir aportando a la sociedad... ...lo mejor que sabemos hacer, nuestro trabajo... ...esa garantía de suministro de fruta y hortalizas... ...cuando por la época invernal... ...no se pueden producir en otras partes del país... ...ni en Europa... Somos la garantía del suministro invernal de frutas y verduras frescas. Aportamos riqueza y salud a la sociedad. Y solo pedimos una cosa muy sencilla. Agua. Agua para vivir, agua para desarrollarnos y agua para el futuro. Hoy además hemos entrevistado a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, quien nos ha asegurado que durante los próximos las próximas semanas no veremos en este mes de marzo el agua de lluvia. No se esperan precipitaciones, puede que comiencen a caer durante la Semana Santa. Y también ha asegurado que la solución aportada por el gobierno de Sánchez de desalar no es la desalación del agua, no es una solución sostenible Y abordamos otro tema, el educativo, porque la inflación también afecta de forma considerable a la inversión pública. Se han producido sobrecostes en tres proyectos destacados del plan edificante, como son el nuevo Centro de Educación Especial Virgen de la Luz, que de 3.100.000, ...pasa a casi 8 millones de euros... ...el nuevo colegio Les Arrels... ...que de 1,8 va a costar ahora 7 millones 800 mil... ...o el gimnasio del colegio López Orozco... ...que de 200 mil euros ha alcanzado los 900 000. ...pues bien, la Consejería de Educación... ...ha autorizado estos incrementos de precios por lo que la concejal de educación ha señalado que en el pleno del lunes se aprobará esta modificación y con ello se dará un paso fundamental con el fin de poder sacar a licitación todas estas actuaciones incluidas como decimos en el plan edificante pues hay otros proyectos del plan que están a la espera de ser ejecutados como la ampliación del colegio ...del Altec eh, Rodolfo Tomás y Samper... ...los padres y madres continúan con las protestas... ...por el retraso en el inicio de las obras... ...denuncian que por falta de espacio... ...se están dando clases en los pasillos... ...desde las 9 de la mañana de hoy... ...vuelven a concentrarse ante el centro... ...y han anunciado que seguirán con esas movilizaciones... ...porque no les vale... ...el anuncio que el alcalde realizó... ...en la primera protesta a principios de este mes de marzo... ...cuando les dijo que las obras podrían comenzar a finales de este año. Escuchamos al presidente de Lampa, José Bertrán. Con las concentraciones, principalmente para las familias, porque estábamos o estaban todas avisadas, y porque queremos seguir con este tipo de reivindicación, porque eh, aunque sí creemos que se empezarán las obras, pues queríamos tener por lo menos una fecha más aproximada o algo por escrito. Pero seguiremos con nosotros con las concentraciones hasta que sepamos algo más seguro. El Gobierno de España ya trabaja en la licitación del proyecto para conectar el núcleo urbano con la estación del AVE en Matola. Es un anuncio que realizó ayer la delegada del Gobierno tras reunirse con el alcalde. Esta noticia nos la cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El alcalde se reunió este martes con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para poner sobre la mesa el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructuras ferroviarias en la ciudad. Bernabé aseguró que el Gobierno de España ha puesto a Elche en el mapa europeo de la conexión ferroviaria poniendo como ejemplo la llegada de la alta velocidad. También destacó la mejora de la línea de cercanías que se va a llevar a cabo con la futura electrificación y duplicación de vía y su conexión con el corredor mediterráneo. Sobre la variante de Torrellano, la primera fase se incluye en los presupuestos generales del Estado de 2023 y ya se ha adjudicado la redacción del proyecto que será vital para la conexión de Elche con el aeropuerto. Además, Ya se trabaja en la licitación del proyecto de conexión del núcleo urbano con la estación de ave Según el alcalde, estos proyectos son cruciales en la mejora de la competitividad de Elche y su conexión con Alicante, Murcia y la Vega Baja. Además, destacó la necesidad de sustituir una maquinaria que ya está desfasada. Al margen de las actuaciones ferroviarias, la delegada del Gobierno destacó las ya finalizadas obras de remodelación del firme en la autovía A7, además del convenio entre Gobierno y Ayuntamiento para la inversión de 10 millones de euros en la remodelación del barrio de Porfirio Pascual. Gracias, Marga. Pues para los populares, esta visita de la delegada del Gobierno llega tarde y ha servido para lavar la imagen de un PSOE que, dicen, nos ha dejado sin aguas, sin cercanías y a la cola de España en las inversiones. Escuchamos al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. La visita de la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde y llega para intentar lavar la imagen de un Partido Socialista que durante toda la legislatura han ninguneado a nuestro pueblo, a Elche, y que con sus políticas destructivas nos ha dejado sin agua, nos ha dejado sin cercanías y nos ha dejado sin infraestructuras. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...ha cumplido 15 años de historia... ...en este tiempo se han gestado más de un centenar de empresas... ...de base innovadora y se han creado 300 puestos de trabajo... ...este es el balance que dieron a conocer ayer sus responsables... ...y esta es la crónica de nuestra compañera Iziar Martínez... ...muy buenos días. Buenos días Ros, el Parque Científico ha cumplido 15 años... Tonia Salinas, directora gerente del Parque Científico de la OMH, en estos 15 años dice se han gestado allí más de 100 empresas de base innovadora y en este 2023 hay más de 40 sentadas allí. Cada una de ellas responde a una necesidad, tiene base innovadora o atiende a un área diferente de conocimiento. Actualmente el 30% de las empresas del parque trabajan con grupo de investigación de la universidad y en estos 15 años han generado más de 300 puestos de trabajo de alta cualificación y han conseguido más de un millón eh, de euros de financiación para las empresas. En el parque científico ha nacido ideas que luego se Se han hecho empresas y que han dado el salto internacional como PLD Space, Antalgenix o Promptseed. ¿Y qué esperan en los próximos 15 años? Pues según Salina, que todavía existan más empresas consolidadas, que se hayan creado más puestos de trabajo y que el impacto económico en el municipio y el entorno sea todavía mayor. De momento están trabajando en que los campus de Altea, Orihuela y San Juan tengan una sede propia del Parque Científico y sobre afincarse en el futuro campus tecnológico, María José López, vicerrectora ha asegurado que continúan trabajando con el Ayuntamiento y determinando espacios y presupuesto. Gracias,iciar y seguimos en la universidad porque hoy comienzan las elecciones a rector y claustro de la Miguel Hernández Delche se dan de forma telemática las votaciones y el periodo será desde Eh, ya empezado eh, desde ahora hasta las 6 de la tarde de mañana jueves. El único candidato en estas elecciones es el actual rector, el catedrático Juan José Ruiz, que iniciará su segundo y último mandato al frente de la Universidad Ilícita Natal y como señalan sus estatutos. Cambiamos de asunto y hablamos de las eh, energías renovables. Eficiencia energética la concejalía ha puesto a disposición de los ilicitanos una web para conocer qué rendimiento tendrían los edificios si instalarán placas solares. También indica el tiempo de amortización de la inversión o el ahorro anual estimado. En un mapa de la ciudad es posible ir directamente a la calle y edificio del interesado. Según el concejal de eficiencia energética, Felipe Sánchez, el objetivo de esta herramienta es incentivar la instalación. ...de placas solares. más esta herramienta sirve para darnos cuenta de que hay edificios... ...o hay viviendas que van a tener muy poca capacidad de producción energética... ...con lo cual, lo que les convendrá será la creación de comunidades energéticas locales... ...que abarquen varios edificios, que abarquen una zona importante... ...para compartir esa energía eh, mediante una comunidad energética". Y sobre las movilizaciones de los afectados por las plantas solares en suelo no urbanizable, en el CAM de Elche, el concejal ha dicho que no existen de momento macro proyectos solares y que el ayuntamiento no es quien autoriza la instalación de plantas solares, sino que lo hace la consellería. En Elche no hay ninguna macro planta solar, que yo que yo sepa, ni hay proyectada ninguna macro planta solar. Eh, no existe ninguna macro planta solar en, en proyecto en Elche, que yo sepa, no, no existe ninguna. Y plantas solares, creo que se han rechazado alguna eh, ya y se han aprobado dos por parte de la Consellería de la Generalitat, que es quien autoriza las plantas. El ayuntamiento no autoriza plantas en este caso. Y hablamos a continuación del Pleno del lunes, viene cargado porque se va a aprobar la modificación del Plan General para consolidar el mercado provisional en la ladera del río. Ayer en la tertulia política de la Glorieta, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, calificó de aberración esta actuación. No entiende los motivos por los que PSOE y Compromís quieren dejar el provisional en zona verde, en contra de colectivos y de los propios vecinos que ya han anunciado que van a judicializar este asunto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 el, el, lo que va a heredar el, el futuro gobierno municipal es un problema como heredó eh, el, el gobierno actual lo del mercado central. La portavoz de Compromís, Esther Díez, volvió a insistir en que es la solución menos mala, que no han encontrado otra alternativa y que trasladar los placeros al viejo mercado, como propone la oposición, no se puede hacer porque ellos están en contra.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 Sin duda será uno de los temas que va a acaparar parte del debate político del Pleno del lunes, pero también hay otros asuntos que vienen, por ejemplo, en las mociones del Partido Popular. Llevará dos. La primera, para pedir que se establezca una regulación en la implantación de energías renovables. Según el portavoz adjunto José Navarro, el no puede convertirse en una jungla. Y en la segunda moción solicitan la vuelta de la doble mamografía que el Consejo suprimió el pasado 1 de marzo. Según Navarro, la comunidad valenciana era pionera en la detección precoz del cáncer de mama gracias a esa doble revisión. Pero incomprensiblemente han eliminado este servicio. Y por otro lado, los populares han calificado de tomadura de pelo el anuncio que realizó esta misma semana el alcalde de destinar 90.000 euros para la redacción del proyecto de rehabilitación en su primera fase de la Basílica de Santa María. El portavoz del partido, Claudio Guilaber, acusa al equipo de gobierno de no haber hecho absolutamente nada por este patrimonio. Mire señor González, si realmente hubiera estado comprometido con nuestro patrimonio, hubiera hecho algo durante estos ocho años. ...si realmente hubiera estado comprometido... ...con nuestro patrimonio... ...hubiera buscado financiación... ...tanto a nivel estatal con Pedro Sánchez... ...y a nivel autonómico con Chimo Puig... ...pero no ha hecho nada. Compromiese quiere darle un impulso cultural... ...a la calahorra y por eso llevará al Pleno... ...del lunes una moción para renovar el convenio... ...con la Generalitat y ampliar la oferta cultural... ...de este espacio dona un edificio emblemático en el nuestro municipio que está situada estratégicamente y que abandonar algunas limitaciones que te bueno pero las condiciones que tienen cadascuna de, de las plantes pudo adaptarse para donarse la mayor oferta posible podemos izquierda Unida y alternativa republicana han exigido al ayuntamiento que revise las licencias de empresas rentacar en torrellano Según el candidato de estas confluencias de izquierdas, han proliferado las empresas de alquiler de coches alrededor del aeropuerto y asegura que muchas de ellas no tienen licencia. Y ayer, la Asociación de Empresas Turísticas de elche se reunió con el alcalde para analizar las propuestas y potenciar el sector. Carlos González anunció que los proyectos del Plan Estratégico de Turismo se van a redactar este año para que puedan entrar en funcionamiento el próximo. También desde AETE se pidió celeridad para la construcción del futuro Palacio de Congresos de Altavix. Y hoy, esta tarde y mañana jueves, en La Calahorra, se llevarán a cabo conferencias bajo el lema Descubriendo a Sorolla. Este ciclo está organizado ...por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert... ...en colaboración con la Concejalía del Ayuntamiento de Cultura... ...en el marco del año de este pintor valenciano... ...con motivo de la conmemoración... ...del centenario de su fallecimiento... ...hoy a las 6 de la tarde... ...en la Sala masónica de la Calahorra... ...los profesores Javier Brotón y Miguel Lorente... ...abordarán el palmeral de Sorolla... ...y la belleza de su obra... ...mañana a las 7 intervendrá Carlos Rollero... ...catedrático de Historia del Arte... ...con su ponencia... ...otra mirada sobre Sorolla... ...y esta tarde en el Gran Teatro... ...el Ayuntamiento... ...entrega la Medalla de Oro... ...al Elche Club de Fútbol... ...con motivo de su centenario... ...y Teleelche estará allí... ...este miércoles... ...Elche homenajea a su club de fútbol... ...sigue en directo... ...desde el Gran Teatro... ...el acto institucional... ...con la entrega... ...de la Medalla de Oro de la Ciudad... En directo, el miércoles a las 7 de la tarde en Teleelch.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 Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana, 24 concretamente, y ya tenemos esa tertulia de los miércoles con nuestros compañeros, los periodistas Sacramento Alvear, a quien damos la bienvenida después de haber pasado un fin de semana en Valencia, disfrutando bueno, de las fallas. Un miércoles, un miércoles que <risa> ah, fuimos, solamente fuiste el miércoles. Fuimos solamente un miércoles que la Generalitat <risa> invitó a la Real Orden de la Dama, con la Dama ah, Viviente, uh -huh. a ver una de las mascletas allí en la plaza... ...del ayuntamiento y que fue, como comprenderás... ...un rotundo éxito yendo de la mano de la dama viviente... ...porque claro, todo el mundo se acerca, todo el mundo mira... ...todo el mundo quiere verla, quiere fotografiarse... ...en fin, fue un lujo. La Menos mal que, tú... que no la quemaron, no la confundieron con una falla. No, no, no, en, en absoluto, además... que ...como va siempre con la sonrisa por delante... <ríe> De todas formas, en el balcón donde la vimos no que había la falla. Solamente que habíamos nosotros y unos cuantos más. Antonio Zardoia, muy buenos días. Buen día, Ros. Compañero, eh, tú no has estado en las fallas. No, porque tengo un problema. Que... Ah, yo, yo pensaba que era porque tú no sales de tu campo. No. Que es maravilloso. No, me agobian mucho las concentraciones de gente. Lo mismo que a mí. Me, no, no, me pongo muy nervioso, empiezo a sudar... Eh... Yo sería incapaz de ver una mascleta en, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, aunque las he visto muchas veces en Alicante, pero tengo que hacer un esfuerzo... Titánico. Es, que, es que me pongo muy nervioso con Pues con menos mal que no estás trabajando en crónicas festeras, porque si no <risa> pues te tienes ves. que tragar todas las mascletas ves, de Elche. Ya ves. Antonio, en eh, Sacramento, vamos con el Día Mundial del Agua. Hoy nuestra noticia de portada ha sido... Lo que Chimo Puig anunció ayer eh, en la reunión mantenida con los regantes... ...uno de ellos, Javier Berenguer, el presidente de Ríos del Levante... ...lo hemos escuchado hoy en el informativo, el pide unidad, no ha habido unidad... ...a la hora de presentar esa estrategia común, eh, jurídica, en defensa de un trasvase... ...que ya lo recorta el gobierno de Pedro Sánchez, por el incremento de los caudales ecológicos. Chimo Puig ha presentado el contencioso administrativo, y lo que dijo ayer... ...que hoy lo presentaba ante el Tribunal Supremo... ...además eh, para pe pedir una suspensión cautelar... ...de los incrementos del caudal ecológico... ...porque y según argumentan en el recurso... ...es lo que nos pasaron ayer en nota de prensa... ...porque lo, no se ha fijado ese incremento de caudales ecológicos... ...con criterios técnicos y ha sido una decisión arbitraria... ...así es como van a defender al trasvase de Tajo Segura... ¿Qué opinión os merece Sacramento Alvear? ¿Qué va a pasar? A ver, lo que va a pasar es que nos vamos a tirar un montón de años con el contencioso en marcha... ...sin retener realmente ninguna solución clara y contundente. Y lo más lamentable es que equipos que gobiernan del mismo partido... ...no sean capaces de ponerse de acuerdo... ...y tomen por lo visto decisiones arbitrarias... ...tan arbitra suficientemente arbitrarias... ...como para tener que llegar a un tribunal superior... ...y presentar una demanda... ...de una comunidad contra otra comunidad... ...y contra decisiones del gobierno... ...que tampoco es... solo temas de comunidades que interviene el gobierno ¿no? Yo en este sentido lo veo... ...absolutamente lamentable porque... Creo que en alguna ocasión ha dicho que yo soy manchego, yo soy de allí, de Ciudad Real, uh -huh. y bueno, pues tenemos el problema también, como en todas partes, de agua decir, y de explotación de los acuíferos, es, es, es un tema terrible, por el incremento de los regadíos, que eso sí que habría que regularlo. si Tú no puedes aumentar el regadío así porque sí, de, de ninguna manera. Entonces, todo esto hay que controlarlo desde otro punto de vista, y más teniendo en cuenta que la gran promesa del agua desalada y la gran baratura que van a hacer del agua desalada es un bluff. Cada vez cuesta más la energía para sacar el agua de salada, con lo cual están condenando a un territorio enorme y muy productivo, tanto a nivel de producto para vender como de empleo en, en el levante español, lo están condenando a la miseria. ¿Qué va a pasar? Desgraciadamente hemos entrado en el juzgado. Yo creo que eso es lo peor que nos podía ocurrir, es eso, en lugar de hablarlo, sentarse y empezar a plantear las cosas. Pero seguramente... no ha habido manera, no ha habido manera de hablar no. con la ministra Teresa Rivera. Esto, Antonio Zardoya, es, como dicen ya los regantes, es el negocio del siglo para las compañías ¿Es eléctricas. Es batalla perdida porque, como dice el sacramento... Un contencioso administrativo puede durar, vamos, siglos. Eh, nos van a dar ahí las uvas. Es significativo que Chimo Pus lo presente el recurso justo en precampaña electoral. Es muy significativo que no salgamos de aquí, pero ayer, por ejemplo, el diario El País, su principal editorial, ayer o anteayer, sí. era una defensa cerrada de... ...de Contra. los caudales ecológicos... ...para las tablas del Daimel... ...de Damiel... Uh -huh. eh, ...el agua salada... ...el agua desalada yo creo que es el futuro... ...la energía está muy cara... ...la ministra Rivera ya ha dicho... ...que la va a intervenir en un X por ciento... Eh, ...Chimo Pus la va a intervenir... ...ha anunciado el Partido Socialista... ...que gobiernan allí en la Itaz, ...que la iba, la iba a intervenir en 10 céntimos... Eh, ...es batalla perdida... Es batalla perdida y lamento ser Pepito Grillo porque las nuevas, desde 20 años a esta parte, se ha da dado un viraje. Son los ecólogos y yo no soy, no soy biólogo ni entiendo nada de eso. Se ha da dado un viraje con respecto a la protección de los caudales ecológicos. Muy potente. Ahora bien, que Eh, el gobierno podía haber sido más generoso en el Consejo Estatal del Agua con eh, el sur de la elche y el sur de la provincia, Murcia y un trozo de Almería, no me cabe la menor duda, teniendo en cuenta que es un factor clave en la economía española y en el PIB español. Ha faltado mucha sensibilidad, mucha pedagogía por parte de la ministra Rivera eh, y Encima, esto ha generado una batalla política dentro del Partido Socialista, porque Chimo Puig, que es uno de los más el más importante que gobierna y una comunidad con casi 6 millones de habitantes, no ha podido plantarle cara a su propio gobierno, donde está el Partido Socialista, con lo cual también lo posiciona él en el como influencer socialista, eh, lo deja un poco en entredicho. Ahora, concluyo, hay que hacer una reflexión global porque es batalla perdida en estos momentos. Sacramento. Yo, no, yo lo que lo que veo también aquí es una es una cuestión de... lo vemos ahora en este momento con estas nuevas ideas, con estas nuevas ideologías, todos estos planteamientos. Eh, tengo que recordarte algo que todos sabíamos y es que el Guadiana llega un momento en que se esconde y eh, las tablas de Daimel cíclicamente se secan. Es, ha pasado durante siglos, siempre ha pasado eso. Ahora, tú vas, lo miras y, dices, uy, se ha secado. Hay que hacer hay que regar esto como sea, llenarlo de agua. Se llenará de agua pero luego terminará secándose y el planteamiento es un planteamiento político es decir no, no es o sea, más allá del planteamiento técnico de que tiene que llevar un caudal ecológico determinado el problema es que no se ha ajustado esos canales esos esos, esos flujos de agua correctamente y como tú muy bien dices da la casualidad de que después de llevar no sé 22 años llevamos con esta historia Ahora, en el periodo electoral es cuando se presenta el recurso, que se sabe bueno, que No, es había... que también también hay que decir que se presenta el recurso porque se aprobó en el Consejo de Ministros de, de este año, o sea, que también no es coincide. Coincide, sí. Coincide. Sí, pero no se ha hecho nada antes para poder llegar a un acuerdo entre los dos, sí, o sea, es que Eso no claro, se ha hecho imagínate. nada <risa> para no, no, para no, no, que la que... ministra pues eh, no dé al presidente de Castilla-La Mancha lo que quería. Y es el cierre del trasvase de para el riego, de se, momento. Se han hecho manifestaciones en Madrid, en Alicante, en todas partes. Se han hecho presiones de todo tipo y color por parte de los regantes. Tú citabas antes a Berenguer. Eh, se han hecho múltiples acciones. López Miras, en la comunidad de Murcia, también ha hecho mil protestas. Que parecía un concurso. Uh -huh. Chimopus está menos contundente que el de Murcia, tal... Pero el gobierno mmm, no quiere oír las reclamaciones de Alicante, Murcia y Almería. No las y eso oír. no lo entendemos. Y hay una parte política, como dice Sacramento. Y hay una parte a largo plazo, insisto, que hay que revisar sí, las políticas de riego. Sí, pero la de parte ecológica es que hay muchos informes, porque los regantes, por ejemplo, ahora dicen que con los 6 eh, eh, metros cúbicos de, de caudal ecológico son suficientes. Chimo Puig va a presentar el recurso estableciendo siete. Sí. Está en la mitad, ni lo que dice Teresa Rivera, ni lo que dicen los regantes, en mitad del gobierno. Pero bueno, dice Berenguer, que se conforman, que bienvenido sea si consigue paralizar esta... A, a, barbaridad, así lo ha calificado en la entrevista que le hemos hecho, en el corte de voz que le que hemos puesto. Y entre ellos del mismo partido incluso no son capaces de llegar a un acuerdo con este planteamiento, es decir, mire, señores, pongamos un de acuerdo, de, en fin, neutral. Por otra parte, estamos hablando de este tema, del Júcar no hablamos, ¿verdad? No. Porque nos está pasando prácticamente no, lo mismo. Ya, pero sea, no, podemos, claro, no podemos, no, no podemos. Es que no podemos porque os voy a pasar a otra, a otro pinza... tema, a otra batalla perdida la de la del mercado provisional, porque va a ser un debate y además profundo el que mmm, vamos a escuchar en el pleno del próximo lunes. Se presenta la modificación del plan general para que se apruebe inicialmente y la Consejería lo apruebe definitivamente y lo hacen en este mes ...de marzo, porque la concejal de urbanismo... ...hace unos días decía que ya tienen... ...todos los informes favorables... ...incluso ha llegado en marzo... ...el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar... ...dice que el proyecto de consolidar... ...el mercado provisional... ...en la ladera del río Vinalopó... ...es viable. Yo no esto diría aquello de quién te ha visto... ...y quién te ve ¿no?... ...porque claro, es un cambio absolutamente radical... ...no sé si el alcalde podía dormir... ...con el, antes con el mercado central... Eh, cerrado y el provisional allí y ahora ya sí que puede dormir como ha pasado tantas veces últimamente o qué es lo que está ocurriendo, pero en cualquier caso es consolidar pues un problema que es para los vecinos, que es para el, la ecología, que es para el cauce del río, que es para es no sé, habría que haberle dado otra cosa más una solución pensada y trabajada y aceptada para el mercado central tradicional pero los grupos ella. de la oposición han dado su alternativa trasladar esos placeros que hay en, el, en la ladera del río al viejo mercado que ahora quieren convertirlo en centro gastronómico tanto Vox como pp dicen que que incluso bueno el pp dice que, que lo va a cambiar que va va a trasladar a los placeros al mercado al viejo mercado central y hará un aparcamiento en la plaza de las Flores. Y Ibox dice que las dos los dos proyectos el centro... el, pa el parking de la antigua pescadería sí. que a mí me han contado eso lo clausuró Diego Maciá que está en unas condiciones nos puede costar la torta un pan realizar ese parking, pero bueno, es una opción, lo ha dicho Pablo Ruiz. Pablo Ruiz lo ha dicho. Y Ibox ha dicho no ha, por la boca pequeña no ha ha apoyado esto del aparcamiento en la Plaza de las Flores, pero sí ha dicho, ayer mismo lo decía la portavoz y candidata, que ambos eh, los placeros del provisional pueden compatibilizar o pueden mezclarse con el centro gastronómico. En fin, que ese centro de ocio y gastronómico que quieren construir en el viejo mercado podría ser también un espacio para los ...del provisional... Estamos en otro a, mí, ...a mí hay una cosa que me sorprende mucho... ...vamos a ver... ...después de ocho años de un tema podrido... ...y instalados cómodamente... ...en la ladera del río... ...en la avenida Comunidad Valenciana... ...dice Serdíaz que ahora no se quieren ir... ...hombre, es que ya han pasado ocho años... ...ya me han palancado aquí... ...ahora, oblígame ahora a desmontar el garito... Eh, ...mientras hace lo otro... ...es un follo, ¿quién se va a querer ir? ...y bueno, habría que hacer una encuesta rigurosa... claro ...y de todas formas... ...2015... ...casi se pone en huelga de hambre compromiso... ...por el proyecto de Mercedes Alonso... ...es decir, le pareció una barbaridad... ...y un atentado medioambiental... ...el poner el mercado provisional en la ladera... ...en un espacio ecológico, en una zona verde... ...montaron, fueron a, a los juzgados... ...con el bar-restaurante que está fuera ...que invadía, que no sé qué... no no ...no entiendo esa postura... ...y segundo... ...para mí es muy importante... Elche, y lamento decepcionar, pero quiero ser sincero, Elche no da para un mercado gastronómico. En Alicante, en el casino, ha habido ya tres proyectos de empresas para hacer esto de tapas, varietés, eh, comida noruega, no sé qué, Indochina, tal, y han fracasado los tres. En el mercado central de Alicante, a duras penas, empieza a prosperar abajo, hay unas tabernas con encanto que empiezan a ir los turistas. ¿En Elche hay un sector terciario, funcionarial, ocioso para ir de lunes a viernes a la Plaza de las Flores a degustar delicateses que cuestan un cojón de pato? No la hay. ¿Qué están hablando de mercado gastronómico? Vamos a ser realistas. De lunes a viernes hay uno, dos, tres, cuatro bares y la lo que era la verbutería, 5 que sobreviven a duras penas. Entonces, ¿quién va a ir de lunes a viernes? Tú vas a ir, Rosa, a no, tomarte... No, to imposible, no puedo. Con lo que trabajo, no puedo. Y una tapa y tal, <risa> plum, plum. No hay, no, no hay. Alicante tiene 3.000 funcionarios, 2.000 y pico, de la Generalitat, del Estado, todas las delegaciones. Tiene 1.700 funcionarios del ayuntamiento que están casi todos en el centro. Tiene turismo, tiene servicios terciarios, tiene una clase... Eh, social, sociológica, que sí que a las dos y media se van a tomar cañas. Aquí no. ¿Quién va a ir al, al mercado gastronómico? Los de Carrús, lo digo con todo el cariño del mundo, que trabajan de sol a sol. Los de Altavix, eh, los del Pla o Sector V, no va a ir nadie. es que no El Che tiene una config configuración sociológica sociología que es la que tiene. Y luego lo de usos culturales, dfánme qué es usos culturales. Si tenemos el Museo de Arte Contemporáneo sigue cerrado. Eso, la eso sala de es exposiciones, terrible, sí. la sala de exposiciones el Mamotreto ahora se usa para clases de valenciano. Cerrado. La Calahorra, Esther Díez, que, eh, que va a, hacer, a la pedir a la Generalitat, ha tenido cuatro años para pedirle a la Consejería de Cultura potenciar los subcultores de la Calahorra. Pero resulta que la Consejería de Cultura la está presidida por una camarada, que es Raquel Tamarí, de Compromís, antes Vicent Marsá, y sí que se hacen cosas en la Calahorra. Falta difusión. Hay una pequeña colección en la, en la planta de arriba donde hay hasta Sorollas, Cecilio Plá, unas joyas auténticas. Se van a organizar hoy unos debates de Azorín, se hacen exposiciones, es se sorollía. pueden hacer más, evidentemente. Es que aquí hablamos potenciar la cultura, pero mmm, se difunde lo que se hace en la Calahorra, tú la acabas de difundir, uh -huh. las Jornadas de Sorolla, uh -huh. que tiene, por cierto, unos paisajes del palmeral del Elche preciosos, preciosos cuando sí. estuvo en Alicante. Eh, pídelo, eh, además pídelo más a huevo que en la consideración de cultura manda compromiso eh, no sé, yo lo del mercado gastronómico eh, cultural es que no lo veo por ninguna parte bueno, ah, entonces eh, sí que veo una opción yo me da igual, no hablo ni por voz ni por EP ni nada si la el, el proyecto de Mercedes Alonso era muy agresivo cuatro cuatro plantas subterráneas y tirar todo el edificio de Pérez Aracil, que tiene un valor mmm, racio, racionalista de los años yeah. 60, era muy agresivo lo que le correspondía al grupo de gobierno, que ha tenido ocho años, es plantear un proyecto menos agresivo, respetando los refugios, las ruinas, todo lo que hay que respetar, los refugios. Un proyecto mucho menos agresivo. Entonces yo, sinceramente, mmm, pienso, y me duele mucho decirlo por el alcalde Carlos González, que sé que es muy sentido para estas cosas, pienso que en la política licitana es una de las incongruencias más brutales que se han dado en los últimos 20 años. Bueno, también hemos visto lo del convento de las Clarisas. Ta eh, con, eh, estamos, eh, por... estamos viendo. estamos viendo No, porque todo. se ha aparcado. Años, sí, lo del lo convento de las Clarisas... Ah, sí que ahora vamos con otra incongruencia. Bueno, querías apuntar sí. algo del merca del mercado provisional porque Aurora Rodil también a, eh, ayer de decía que los placeros del mercado provisional no lo, no no pienses que quieren seguir allí por comodidad, porque saben que los vecinos van a los juzgados, van a denunciar al ayuntamiento por haber dejado o por querer consolidar un mercado en una zona verde. Eh, por bueno, eso ya... Ya ha habido una reclasi reclasificación urbanística... Se aprobará mañana, el lunes. Eh, ...que va a salir adelante, que por lo tanto es legal... ...porque se ha reclasificado ese suelo. <risa> Pueden ir a los juzgados, los vecinos están hartos. Yo creo que mm, este tema se ha llevado muy mal. Han pasado ocho años y no se ha hecho absolutamente nada... ...por dotar de un proyecto de... ...todo, todo lo contrario, todo lo contrario. Le veo muy difícil solución... Y me parece muy incongruente que planteen fantasías animadas de ayer y hoy con un mercado gastronómico. Justamente hoy, se plantee justamente para estas fechas. Ya. Fantasías ya, ya. animadas. No, no, y sobre todo, que eso, de verdad, en el cheso va a prosperar. Pues no, no va a prosperar. Mira, vamos, a, no. vamos a partir de otro elemento que es muy, muy moderno y es que los placeros están encantados donde están, sin aparcamientos y sin nada. Venden más que nunca. Y van quedando cada vez menos placeros. ¿Por qué? Porque el mercado que conocemos el mercado central que conocemos se hizo en el año 60 para solventar una necesidad que era la de que la gente comprara en sitios porque había cuatro tiendecitas sí. que no había otro sitio donde comprar. Hoy en día estamos rodeados, rodeados de centros de venta de productos alimenticios y de todo tipo, uh -huh. con lo cual la capacidad de compra es completamente diferente. Antes mi suegra, que llamo por el final, vive por el final Altamira, bajaba al mercado central a comprar, ahora no, ahora tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 hipermercados nacionales y extranjeros y la necesidad del aparcamiento que era in era in ineludible para los placeros, ahora resulta que no importa porque bueno, aquí nos Se va bien, la cosa y tal ¿no? y además cada Iremos cada menos, en bicicleta ¿no? eh, a comprar que El señor arquitecto municipal que hizo el mercado actual el mercado central actual, le dio una vida de 10 años, eso estaba pensado para 10 años, de tal forma que está por eso, eh, de Uralita arriba y de cuatro muros, cuatro vigas eh, tal y, y, y unas columnas apoyadas por cierto, apoyadas en restos árabes que tampoco es que una cimentación, como ves, esto va a aguantar un chorro de años. O sea, yo creo que habría que replantear las dos superficies. Habilitar un puesto, pues a lo mejor, a la, donde, como decís, cambiar el, el esquema del mercado central, que aunque sea más pequeñito, para, para, vender es decir, para vender productos. A lo mejor caben los del provisional y caben claro, alguna taberna con encanto, eh, puestos de flores que han desaparecido de la plaza de las flores y ya solo quedaba uno y es ya verdad. no está... A lo mejor un uso mixto, eh, pero dedicar eso a gastronómico, no, y, y coincido, cultural... Coincido con, y coincido con él en que el tema de la gastronomía y estas cosas que hemos visto en Madrid, en Barcelona y tal, olvídense, eso no va a producirse aquí de ninguna manera. Bien, pues eh, la otra incongruencia que ha sacado Antonio Zardoya, que dice que esto ha sido una incoherencia total, es... Eh, ver cómo el PSOE ha defendido a uñas y dientes y sigue, Alejandro Soler, lo, lo mantiene en el programa electoral del candidato Carlos González, de convertir el convento de las Clarisas, este monumento, esta joya gótica, la, el único monumento que tenemos eh, gótico en Elche, de convertirlo en un hotel. yo ahí me pronuncia... Y como el Partido Popular defiende todo lo contrario. Yo ahí me pronuncia varias veces. ¿Y dónde están los paradores nacionales? en edificios incluso góticos. ¿Qué problema hay en convertirlo en un hotel? Porque la otra opción, visto el tiempo que ha pasado, es que eso se, <ríe> se, caiga, que se, se caiga. caiga a trozos. A mí no me molesta que haya ahí un hotel con encanto, con uso público del restaurante, con la, la sala, lo diré, el patio para actos, que el hotel se uh -huh. hace en convenio. ¿Cuál es el problema? Que perno estén ahí, que haya 30 o 40 habitaciones un hotel más o menos de alto nivel, etcétera. Ninguno. Y repito la pregunta que nadie me puede responder. ¿Cómo se hicieron los paradores nacionales en edificios históricos? ¿Para qué? ¿Para protegerlos? Porque la otra protección hubiera sido que la Generalitat, la consellera de Cultura, doña Raquel Tamarit, antes de Semmarsá, hubiera cogido el toro por los cuernos y hubiera promovido un hito singular para un uso cultural, como promovió en Alcoy una subsede del Instituto Valenciano de Arte Moderno del IBAM. Pues aquí otra cosa parecida, pero una cosa de bombazo, que tenga que venir la gente a verlo. Como eso no se ha dado, la Generalitat ha sido absolutamente pasiva en eso y gobierna el PSOE Compromís, igual que aquí PSOE uh -huh. Compromís, la otra opción es cuál. ¿Exactamente cuál? ¿Tiene riñón el ayuntamiento para hacer una rehabilitación integral de las de las Clarisas? Pues yo te diría que sí, porque pues, tú sabes el pues dinero no. que se ha repartido en ayudas públicas, con bonos consumo, con compra de bicicletas, patinetes y, y los fondos EDUCI que han venido y, pues y los lo millones ha... y, y el remanente de detessooriría que ha sobrado pues que, no que creo que, ser... que alcanza los 30 millones de euros pues y tienen no y, a, y ahora te voy a dar otra o, o, otra otro más tienen 300.000 euros aprobados el pasado mes de mayo que, que ya va a cumplirse un año para rehabilitar lo más urgente del convento de las clarisas del viejo convento Tú has eso, visto obras no, de reparación de las cubiertas? No, no, no he visto absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta dejación absoluta hacia un monumento que es una joya gótica. Mira, yo aquí la experiencia vamos a cogerla con temas modernos, no vamos a hablar del convento de las Clarisas, vamos a hablar del restaurante del parque municipal es una propiedad municipal se ha expoliado se ha dejado perder se ha tirado. ahora no hay bueno, forma de resolver Bueno, pero ya está adjudicado el proyecto sí, y sí, los pero, propietarios quieren lo, ponerlo en marcha cuanto antes que ha, que ha sido muy farragoso sí, ahora con, con un, tienen que pagar por los beneficios que le da el ayuntamiento no llega a 300 euros al mes de alquiler y ni aún así lo están poniendo en marcha. Entonces, si eso, con el 300 euros de alquiler, el parque central, el parque municipal, el uh -huh. restaurante del parque, ¿qué problema hay como dice eh, Zardoya? en que haya un hotel allí de iniciativa privada que se reforme, que sea que se arregle todo eso con los con el bueno, rigor bueno, correspondiente. Bueno bueno, bueno, bueno, eh el problema la ley del es? palmeral, no, eh, que, han de tenido, clarisas, vamos a ver. No, las no ah, las cláusula, vale. No, no, ¿Qué problema que que que estabas? Se, ¿Qué de, un llevo, que los, los que de llevar un hotel al no, no, parque no. municipal? Entonces, ¿por qué me has sacado lo del pues restaurante lo mismo, del parque se municipal? se deja perder, se, se, se, se tira todo al, al suelo, no hay no hay gente que tome una decisión concreta de proteger. Y luego dice, vamos a hacer aquí un centro cultural. Pero si volvemos a la de siempre, si ¿sí aquí los centros culturales se cierran a las 5 de la tarde. Es que no sé. Por tanto, mi opinión, si hay Uy, una es empresa... Es que no hay tiempo. Si hay una empresa decidida a gastarse 75 millones de euros en arreglar todo eso de las clarisas, ponerla a un servicio privado y un servicio Restaur público... Hay, y hacer una restauración, y una restauración integral, con, integral. Bajo, bajo la, la observación constante de los expertos, Como han dicho que sí, que están dispuestos a aceptarlo, la, que los, los expertos digan que tenemos que tocar y que no hay que tocar, no me parece mal. ¿Por qué no va a parecer mal? Es que Si es que de otra forma no se va a hacer nada. Nada, nada. No se va a hacer nada. ¿Qué es nada. lo que está pasando? Y como no tenemos ya más tiempo, eh, abordamos al, una única cuestión. Eh, porque ha salido esta misma semana el alcalde diciendo que van a destinar 90.000 euros para redactar un plan de rehabilitación de la Basílica de Santa María. El Partido Popular dice que esto es una tomadura del pelo, de pelo. Nos están tomando el pelo con este anuncio de los 90.000 €. Llevamos 10 años con la rehabilitación y cayéndose cascotes, señalo porque está aquí la basílica. Sí, sí. Es una dejadez de la veneridad, la iglesia que tiene fondos, tiene fondos, tiene muebles, tiene patrimonio y no quiere hacer demagogia tipo quema conventos, no, mm. pero tiene, tiene patrimonio. Y la administración local es subsidiaria, la, eso es de una envergadura la rehabilitación de todos los daños que hay. Está cuantificada, 7 millones, no millones, llega. 7 millones, es envergadura. Tiene que mojarse la Generalitat Valenciana, la Iglesia y subsidiariamente el Ayuntamiento. Bienvenidos sean los 90.000 euros. Lo que el ayuntamiento no, lo, no le corresponde, no es la única parte que tiene que intervenir en rehabilitar la eh, basílica. Entonces, la burocracia es lentísima, llevamos hablando del tema de la basílica, yo cascote recuerdo desde hace mil años y todo está yendo a Para peor, pero está mayor mm, Bueno, lo recuerdo desde los años, en los años 90 ya se hablaba, eh, sí, finales de, que, de los 90. Bueno, de... es que de esa época son algunas de las redes que se han Por tenido eso. que renovar. Entonces, la no sé, la Generalitat no Valenciana y la Iglesia, habría que apretarles las tuercas eh. Habría que apretar hasta más arriba, porque te, te, tienes que tener en cuenta que es el escenario de un patrimonio de la humanidad, y a lo mejor el Ministerio de Cultura tendría que ver también que decir algo. Incluso el ponerse de, cultura, de acuerdo, de una, volvemos a de siempre, a ponerse de acuerdo para cometer un tema que, como tú dices, es tan viejo, tan viejo, tan viejo, que ya ni nos acordamos de cuándo empezaron a caerse trozos de Santa María. Por cierto, las ayudas que has citado del bono consumo, el esto, para comprar patinetes, todo esto que se está haciendo, uh -huh. ahora lo quiere hacer Pablo Ruz ha dicho que quiere dar mm -hmm. 200 euros a los jóvenes de hasta 35 años para que es el carnet de conducir, sin distinguir si son pobres, ricos, de clase media. O sea, que eso lo hacen todos los partidos y estamos en plena precampaña. Y me parece fatal que vale, se dé ver, dinero en efectivo de, a gente sin a identificar, dar, dar, dar por dar. dar por eso dar. es comprar directamente los votos. Y en 400 y euros del bono cultural que va a lanzar otra vez el gobierno. Eh, eh, pero es lo que se está haciendo. Bueno, pero eso no quiere decir que, sea, que esté bien porque ahora hemos encontrado en Madrid que un, un uno de Ayuso había pedido los 120 euros por familia numerosa, la otra lo critica tal y resulta que su marido había pedido lo mismo. También. Y ahora el gobierno, deprisa y corriendo, como es de Ayuso, va a limitar por la por la declaración de... Hombre, hay, que sube, hay que subvencionar <risa> es lo que pasando, los precios en función de la renta. ¿Tú crees que vaya en claro lo de los perpentos? No, no se estaría sí, brotando sí, los dedos ahí. Sí, claro, ahí? <risa> claro. Es decir, yo no puedo pagarle 200 euros a un chaval para que se saque el carnet cuando sus papás cobran entre los dos a lo mejor 5 o 6 mil euros al mes. ¿Pero qué es esto? no hay que discriminar por renta? Tenemos, ahora que os tengo aquí y todos conocíamos a una ex concejal, una dirigente histórica del Partido Socialista, acaban de pasarme la noticia y es que ha fallecido María Teresa Sempere. Oh, madre mía, chévere. María Teresa Sempere, hay que decir que ella ha sido presidenta de la agrupación socialista en Elche, diputada en las Cortes, diputada provincial, concejal en los primeros años de la democracia, secretaria general... En fin, una mujer dedicada en cuerpo y alma al Partido Socialista y también a resolver los problemas de los de las familias vulnerables. Porque donde más cómoda se encontraba María Teresa Sempere, que la recuerdo, es al frente de la Concejalía de Servicios Sociales. Y ha sido una mujer muy querida por todos. Pena, Era la, la chiqueta, la rojeta del la Partido Socialista. ya muy malita... ...en un libro que presentó en el Palacio del Tamira... ...la villa muy, muy en declive... ...un libro que presentó Susy Fenó, la abracé... ...yo tengo un recuerdo de ella imborrable... ...una mujer bandera... ...muy socialista... ...socialista recia... ...muy simpática, muy cariñosa con la gente más necesitada... Eh, ...es uno de los iconos del peso ilicitano... Junto con la vieja guardia, ojo, Ramón Pastor y otros. Es, ¿no? que, era, es que era de ese grupo, ella claro. era de la parte joven. Que cuando los, pas... era, era, la era la chiqueta, joven, la, la, chiqueta chiqueta de lo, la rocheta. Todo. Los jóvenes que todo? acogió Ramón Pastor, los arabices, etcétera. Ella entró ahí y ha sido un pilar básico en la construcción del... Partido Socialista, tanto en la transición como ya con la Primera Corporación Democrática. Y un pilar básico también en la construcción de la ciudad que conocemos eh, en los primeros años, porque ha estado al servicio del gobierno municipal durante muchos mandatos. Muchos años, sí, ha estado durante mucho tiempo. Eh, no Sacramento, bueno, pero... ¿tú cómo la recuerdas a María Teresa Sempere? Pues yo la recuerdo como una mujer muy diligente, muy pendiente de, de todas las cosas, y era eso, es decir, era la cabeza... Eh, más importante del punto de vista femenino del Partido Socialista de aquella época. Tener en cuenta que bueno yo empecé a trabajar eh, antes de antes de la democracia, antes del 75, con mía. lo cual eh, se puso <risa> No ríe, que tú and eras de que habían pasado mil años, no sé qué que Nos reímos porque somos más jóvenes que tú. <risa> un poco, tampoco mucho, poquete, tampoco mucho. Pero bueno, sí que fue eso, fue una de las de las figuras eh, importantes en en Elche del Partido Socialista, mantenido durante años uh -huh. y año, como tú dices decir, cuando se hizo diputada nacional, pues fue otro bombazo, ¿no? Es decir, fue una... Fue secretaria general del PSPV-PSOE. Ahora no me acuerdo si con con plan, ahora se me va la memoria. O sea, que ha sido un tótem del socialismo en la comunidad valenciana y en Elche, evidentemente. Lógico, nosotros la recordamos con mucho cariño y desde aquí le mandamos pues ese fuerte abrazo a toda su familia, a todos los militantes y un abrazo también a su partido. Allí creció, se formó y se hizo la mujer que conocimos abierta y muy comprometida con con los que más la necesitaban. Pues sí. Nuestro aprecio para toda la familia. Nuestro más sincero pésame a los familiares y al PSOE. Gracias, Antonio zardoña por participar en la tertulia. Volverás dentro de X días. Gracias, y Gracias, Raúl, por invitarme. Y gracias, Sacramento, por volver una vez más. Yo también volveré cada X días. <risa>